Bienvenidos al curso de Planeamiento Estratégico las 5 Fuerzas Competitivas de Porter. En este wiki obtendré información acerca de las fuerzas competitivas y de su repercusión en la estructura y en el sector industrial. Trataremos primero conceptos básicos, luego hablaremos de cada una de las fuerzas y posteriormente llegaremos a un caso práctico. Esperando que este wiki sea de su agrado, se despide de ustedes al Alfredo.